Momento ahora de recibir a Verónica McLennan y su columna Disidente. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Lauti, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, qué lindo escucharte. Bueno, gracias, igualmente. ¿Qué nos、eh, traes para hoy? Un besito, déjame saludar、sí. también a Paola Torres y a Aymar, a Pablito,、sí. que también están ahí en el equipo, buenos、sí. de la audiencia. Increíbles Mirá, personas. s Sí,、eh, hermoso equipo.、Eh, las cosas. Para que salgan bien se hacen en equipo.、Sí. n o Y un poco de eso quiero, quiero hablar hoy en esta columna a modo de balance de lo que fue la segunda marcha provincial del orgullo LGBTIQNB, que se hizo el domingo 29 acá en Santa Rosa.、Eh, una marcha que la verdad nos llenó de tanta pero tanta alegría de esas que te duran durante muchos días. Que después comienzan a decantar cosas y te vuelven imágenes y flashes de algunos momentos vividos y se te vuelve la sonrisa a la cara. Y, y, y la verdad que son cosas fuertes que nos sirven para ver cómo vamos, de qué manera nos tenemos que organizar, qué cosas aprendimos de todo esto, qué cosas no hay que hacer y cuáles sí.、Eh, y creo que el saldo. a sacar de todo esto es que la organización se hace con la militancia, siempre con la militancia. Lo que ocurrió para tener esa enorme cantidad de gente donde casi llenamos, eran aproximadamente、eh, tres cuadras, con lo cual estamos hablando de más de mil, mil quinientas personas,、eh, que un domingo se fueron、eh, a marchar y a acompañar los reclamos del colectivo LGBTIQ+, Muchas de esas personas integrantes del colectivo, pero otras no,、eh, y demostraron su solidaridad y, y esto que siempre decimos, que no hay que estar únicamente cuando las cosas nos, nos pegan en lo personal, sino que tenemos que estar cada vez que entendemos que hay una situación de injusticia que se está cometiendo, porque esa es la forma de poder modificar.、Eh, se vio la conjunción entre la diversidad y el feminismo. Eh, y eso me parece que es lo que、um, también logró una gran masividad a la hora de salir a la calle. La diversidad junto con el feminismo,、eh, la presencia de los barrios, hubo mucha gente de los barrios de la ciudad de Santa Rosa que estaban allí,、eh, y la horizontalidad que tienen las asambleas a la hora de la organización, algo que también hemos aprendido muchísimo quienes estamos militando, Eh, dentro de los encuentros que surgieron como los encuentros nacionales de mujeres y que estamos en el debate sobre la plurinacionalidad, sobre la inclusión de, otras, este, de otros sujetos、eh, víctimas del sistema patriarcal más allá de,、eh, del sujeto político mujer y estamos en todos esos debates de una manera muy horizontal, asamblearia, donde acá no se vota, donde no es una cuestión de ver quién gana por, por mayoría, sino a través del de consenso. Y la verdad es que eso se demostró en esta, en esta masividad donde estaba la gente de Santa Rosa, ¿no? No es la sociedad, porque, digamos, también está bueno hacer esa, esa, esa diferencia. Eh, vimos a la gente, a las personas que viven en esta ciudad,、eh, manifestarse públicamente, fundamentalmente por el derecho、eh, a un trabajo de parte del de colectivo trans que、eh, viene peleándola de una manera tremenda, con muchísimas injusticias, con este, discriminaciones de todo tipo y forma, donde básicamente quien da、eh, respaldo a que. ocurran este tipo de discriminaciones es la misma la misma sociedad no quien discrimina y entonces después eso da lugar a que el estado lo haga a que lo pueda hacer alguien este en el ámbito de la salud en el ámbito de alguna organización digamos todo se justifica cuando hay un respaldo social para la discriminación y para la burla no v i Muchísima o s m gente trans、eh, en la marcha, eso estuvo maravilloso. Estuvieron presentes muchas veces. Nos preguntamos、eh, dónde están, qué hacen, quiénes son. Estuvieron en la plaza, se subieron a la glorieta para hacer sus presentaciones de manera espontánea. Porque lo que hicimos fue colocar un día y una hora, no teníamos ningún recurso. Les, les agradecemos, a, por ejemplo, a Todas somos Andrea, que, que nos prestó un megáfono.、Eh, la compañera c i n q u a el c a r a z nos dio su pequeño equipo de, de, de música, que es muy pequeño realmente,、eh, pero que tiene su potencia. Y, y con, esa simple, con esa simple infraestructura, si se la puede llamar de alguna manera,、eh, Salimos a, a la calle y la respuesta de la gente fue tan grande que después aparecieron parlantes, cada vez más a medida que transcurría la marcha y,、eh, digamos, y, la, y la, el desarrollo de toda la actividad en la plaza, cada vez los equipos eran más grandes, cada vez aparecía alguien con un parlante más grande. Eh, tuvimos eh, digamos, eh, el apoyo de la gente de manera espontánea para subirse. Y a la glorieta y, y cantar y bailar. La privada, por ejemplo. se mandaron una competencia urbana que kpopera maravillosa, estuvo buenísimo. Un montón de p i v i t e s que, bueno, bailaron ahí, pusieron toda su energía. La gente de, de Santa Disputa, que había terminado el día anterior, y bueno, con, con Miss Sudaka, Ale Cora, que fue quien、eh, salió. Este, elegido por el jurado y también por sus propios compañeros y, y eso también fue una enorme felicidad para quienes estamos militando dentro del transfeminismo porque recuerdo que cuando Ale comenzaba en, en esto decía tengo mucha teoría, tú que es una persona muy estudiosa de todos estos temas pero ahora vengo a ponerle el cuerpo para ver qué es lo que pasa, ¿no? Y Me parece que también ese es un gran aprendizaje, la conjunción entre la militancia en la calle, poniendo el cuerpo, y la enorme necesidad también de adquirir teoría y fundamentación. Hay que leer, hay que aprender, hay que escuchar.、Eh, hoy hay muchos formatos, no solamente el, los libros, ¿no? Hay charlas subidas en YouTube, hay muchas formas de obtener información y de aprender y de formarnos. Así que. toda esta masividad de mucha gente que se viene incorporando al feminismo o al transfeminismo o a la diversidad、eh, es importante que hagamos un llamado a la formación、eh, para que tengamos fundamentación a la hora de pelear con algo tan poderoso como es el sistema capitalista como es el patriarcado que tiene digamos tiene en muchos casos hasta todo un montón de organizaciones y el sistema ganado en principio Eh, pero además, muchas universidades incluso, y las escuelas y la educación y más, muchas veces forman para funcionar dentro de ese sistema. Entonces, si queremos、eh, hacer algo disruptivo de ese sistema, no podemos ir desde la ignorancia o desde la buena voluntad solamente.、Uh -huh. Tenemos que tener formación en todo esto. Así que、eh, cuando, cuando sale、eh, MISUDACA, con su representación de esta drag queen que armó,、eh, la verdad que sentimos que ganábamos todos y todas a través de, de esa elección.、Eh, la presencia de s u s i e Shock, estaba s u s i e Shock en la plaza, que vino por otra cuestión y nos encontrábamos con que estaba ahí parada. Le, me acerqué y le dije sus y por favor subí a la glorieta y hablanos este y de una manera muy humilde no pero no quiero molestar a la organización c ó m o vas a molestar pero q u é voy a decir lo que quieras porque cada vez que subís al escenario eh, tenés eh, cosas súper、eh, empoderadoras para decirnos y así ocurrió y parecía este cuando la escuchaba Habló sobre el cuidado entre todos, so, habló sobre el cuidado que nos tenemos que tener como comunidad LGBTI dentro de toda una comunidad muy grande que habitamos. Parecía, parecía que nos hubiera escuchado leer el documento que habíamos leído en casa de gobierno, cosa que no hizo. Pero en ese documento, justamente el título era Nos cuidamos entre todos, nos sostiene nuestra comunidad, cupo laboral trans,、eh, ya, ¿no? e s e era el título. Y Susy s o c k estuvo en consonancia con su mensaje a este cuidado entre todes、eh, de hermandad, de solidaridad o de sororidad, como quieran llamarle, este, para, para el crecimiento.、Eh, y también dentro de la marcha quiero mencionar tres banderas. Este,、eh, en primer lugar,、eh, la, la segunda marcha provincial LGBT que estaba encabezando, Me parece que es muy importante que nos organicemos de esta manera. La primera m a r c h a fue la del año pasado, en el 2019. Esta fue la segunda m a r c h a provincial. Nuestro desafío ahora es ver cómo vamos a trabajar para la tercera m a r c h a provincial, que será el año que viene, que veremos en qué realidad nos encuentra. Porque la realidad en la que estamos ahora、eh, no la imaginábamos en el 2019 y hubo que reorganizarse mucho, ¿no? Para adaptarse a esta nueva realidad. La del transfeminismo, había una bandera del transfeminismo abolicionista, eso me parece recontrafuerte. Tenemos una militancia abolicionista del sistema prostituyente en nuestra provincia que es muy fuerte, que aboga por trabajo para las compañeras trans、eh, y que no sea la prostitución el destino de esas personas, entendiéndolo como una forma de explotación. Eh, así que el hecho de la conjunción entre el feminismo y, y la inclusión de las personas trans,、eh, transfeminismo abolicionista, me pareció、eh, un mojón,、eh, el, el, asentar un mojón de un posicionamiento fuerte、eh, dentro de la marcha, muy importante. Y por otro lado, también las personas que militamos del antiespecismo,、eh, que piden, que pedimos por la liberación animal. entendiendo que todos somos animales y que no somos superiores y que no tenemos derecho a esclavizar, a torturar y a matar a, otras, a otros animales porque forman de parte de otra especie. Fueron crecimientos、eh, de posicionamientos políticos e ideológicos realmente muy, pero muy fuertes los que se vieron en esa marcha y que fue construida entre muchísimas personas. Así que simplemente quería poner en palabras Esto de que、eh, nos tenemos que organizar siempre teniendo en cuenta a, a, a la militancia. El cierre, por ejemplo, lo hizo la murga del movimiento Evita. No había manera de que se bajaran de la glorieta. Eran las 10 de la noche y seguían con esa batucada hermosísima, el poder que tienen los tambores ¿no? sobre nuestros cuerpos que nos, nos energizan de una manera impresionante. Así que creo que. Hubo un montón, un montón de, de cosas maravillosas para, para que las apropiemos, para que las valoricemos mucho, para que las tengamos en cuenta. La campaña por el derecho al aborto estuvo presente.、Eh, Estuvieron presentes también hombres、eh, trans en La Pampa. Estuvo presente la casita de la diversidad de General Pico. Es decir, Eh, mostrar una organización de carácter provincial en esta marcha que se hace acá en Santa Rosa, pero que está representando a la provincia de La Pampa, a la diversidad en su conjunto y que este, pudimos hacerlo gracias al acompañamiento de toda la gente y de las organizaciones que se sumaron. Nada más por ahora, compañeros. Vero,、eh, solamente para agregar, fui pensando y anotando algunas cositas a medida que ibas hablando.、Eh, esta marcha del orgullo. Quizás tenés la misma impresión, ya se está convirtiendo como en una celebración tradicional aquí en la ciudad de Santa Rosa. Vemos el progreso, vemos el incremento de personas que se van sumando año tras año. Y quería destacar、eh, la cobertura que se realizó desde aquí de Radio Kermés, las fotografías de, de Dagna Faiduti, un texto en particular de Cintia Alcaraz que se llama Preguntar para salir de la ignorancia y que. Habla de cómo、eh, les p i b i s están incorporando a esta manifestación, a esta marcha del orgullo, con necesidad de asistir y también de preguntar, de informarse, esto que vos estabas mencionando recién. Y también、eh, para aquellos que no pudieron escucharla y no pudieron、eh, verla todavía, está disponible una entrevista que le realizamos en Periodismo Turno Mañana a Ale Cora,、eh, que fue ganadora en esta disputa santa, este reality show、eh, de drag queens que finalizó la. la Semana pasada en la ciudad de Santa Rosa, como para completar、ah, todo eso sí, y hacernos acuerdo, un poquito de autobombo. Sí, Exactamente, acuerdo totalmente la presencia de Radio Kermés, la cobertura que, que hicieron Cintia y Dana m desde la fotografía este, y Cintia recogiendo todos esos testimonios,、eh, realmente marcó una diferencia y el, y el compromiso que existe de parte de Radio Kermés. Para con toda esta temática que nos moviliza fuertemente.、Eh, sabemos que a veces、eh, se puede arrancar casi en soledad, este, los demás medios de comunicación irán mirando y viendo,、eh, pero sabemos que se produce un efecto, digamos, después de un efecto dominó sobre otros medios que esperemos que nos acompañen con mayor presencia ¿no? en, en todo esto. Eh, que busquen información si no la tienen.、Eh, habemos un montón de personas dispuestas a, a conversar sobre la temática、eh, y que nos acompañen, porque los medios de comunicación tenemos un rol fundamental que es ese nexo entre lo que está ocurriendo y el resto de, de las personas. Entonces, si no nos acompañan, si, no, si juntamos este, a casi 2.000 personas en la calle y no somos tapas,、eh, está existiendo un ninguneo de esa realidad. no se la está mirando, no se le está dando entidad a, a una movilización este, política, social, cultural que se está formando en la ciudad en el, y en la provincia. Entonces, digo, es importante que los medios nos acompañen en todo esto. Lo hicieron, pero obviamente que Radio Carmés se lució de una manera maravillosa.、Eh, y bueno, celebramos también esto como c a r m e s e r e s que somos. Gracias, Vero. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande l a u t i、eh, Pau y Pablito y a toda la audiencia. c h a u c h a u